Bueno, Miguelina, contanos por qué has realizado una denuncia, si se quiere, respecto al el estado de los establecimientos, de algunos establecimientos, y por qué no empezaron los talleres culturales. ¿Qué tal? ¿Cómo anda Buen día, muchas gracias por venir. Eh, sí, en realidad eh, es a título de todo el colectivo del cuerpo docente de la Subsecretaría de Cultura, que nos vemos un poco obligados desde nuestros perfiles más que todo a, a decirle, a contarle a la comunidad de Viedma y de Patagones, porque también a veces a los centros culturales eh, van alumnos estudiantes de Patagones. La situación que estamos viviendo, y esto es muy concreto, tiene que ver con las inscripciones. Eh, siempre hace años que los talleres de arte de la Municipalidad de Viedma tienen una alta matrícula, siempre trabajamos los trabajadores, los docentes, con muchos estudiantes, con niñas, adolescentes, adultos, también en los barrios. Esto no es ninguna novedad para nosotros. Eh, los motivos por los cuales los funcionarios de esta gestión de cultura han dado a la comunidad en eh, mensaje para nosotros muy escueto a través de las redes, es que debido a la superación de cantidad de inscriptos, tuvieron que suspender no eh, la el inicio del día de clases que era ayer lunes, 22 de marzo. Y nosotros les queremos decir a la comunidad que eso para nosotros no es ninguna sorpresa para los trabajadores docentes. Siempre trabajamos con una matrícula muy alta, estamos acostumbrados, ustedes también lo saben como trabajadores, y en ese sentido lo que nos llama poderosamente la atención es que no le hayan dicho a la comunidad que el motivo más importante de este no inicio fue porque no estaban dadas las condiciones, que eso es un poco lo que venimos a alertarle a la comunidad, porque no lo están diciendo los funcionarios. ¿Y cuando las cuestiones sanitarias dice que no están dadas las condiciones? Correcto, esto tiene que ver con el grado de abandono de los edificios, sobre todo el del Centro Cultural 2. Nosotros como trabajadores ya en el verano este estábamos, no, estábamos anticipando esta situación de alguna manera dentro de nuestros trabajos y también con la gestión para decirles que nos parecía que en algún momento había que ocuparse. Sabemos que la mayoría de las escuelas y otras organizaciones populares y sociales han ocupado este tema como algo muy prioritario e importante mucho antes de marzo. Entonces a nosotros nos parece que la gestión no está pudiendo resolver, no está queriendo resolver, porque vemos como trabajadores, eh, que aparte venimos sufriendo un conflicto laboral de casi un año, es que eh, no podemos empezar tampoco tanto la comunidad, las familias, que no pueden terminar de organizarse con los horarios, y esto se debe a que el centro cultural eh, los centros culturales están en condiciones que no pueden garantizarse por los protocolos sanitarios porque todos sabemos que los protocolos sanitarios tienen este, ciertas condiciones. Por ejemplo, no puedes tener los baños clausurados, no podés tener techos que tengan bueno, diferentes averías o, o situaciones de, de aulas que no cuentan con la ventilación suficiente. Eh, sabemos que está arreglado el protocolo por cantidad de metros cuadrados Eh, bueno, en el caso del Centro Cultural 2, otros compañeros lo han eh, documentado en videos, en donde bueno tenemos desde cascas de paloma, porque las palomas han hecho nido durante un año, hasta eh, nidos de arañas, este problemas con los baños... Eh, y demás detalles que tienen que ver con la alta circulación que vamos a tener en los centros culturales. Eso también le queremos decir a la comunidad. Y esto lo, lo que nos llama poderosamente la atención es que los funcionarios no hayan tenido el interés. Se supone que ya para esta época tendría que estar la señalética que es para marcarle tanto a familias como niños y adolescentes por dónde tienen que circular. Además tenemos también a los compañeros de deportes que como el vacunatorio está instalado en el Fioravante y Ruggeri, si no me equivoco, algunas de las actividades deportivas van a ir a los centros culturales, más los talleres autogestionados. Entonces nosotros creemos que vamos a tener una alta circulación. Entonces eh, lo que nos llama poderosamente de nuevo la atención de esta gestión es que no hace eje, porque es mucho digo es mucho más fácil producir espectáculos que gestionar espectáculos en el contexto de una pandemia, la vuelta a clases, la vuelta a los talleres, que cada disciplina, además, le queremos también contar a la comunidad, tiene una especificidad de protocolo. No es lo mismo lo que, lo que puede necesitar un taller de teatro con un taller de cerámica o con un taller de plástica. Y de, en el Centro Cultural 1 todavía tenemos problemas de infraestructura como el arreglo de la pileta, la bacha de plástica para que se puedan limpiar los utensilios que se van a utilizar, eh, también como el mobiliario en general, eh, las luces. Bueno, son como muchos detalles. ¿Y los funcionarios qué respuesta han dado a los trabajadores cuando le plantearon esta situación? Me imagino que, que lo ven, más allá de que estén... Poco, mucho en los sí. culturales Sí, justamente ayer tuvimos una reunión. Nosotros estamos muy preocupados, esa es la verdad. Eh, preocupación, tristeza. Eh, un compañero lo resumió diciendo como que parecemos que estamos en extinción los docentes porque nunca terminamos de aparecer. Entonces, ya que mañana viene el Día de la Memoria, el 24, en todo el país, queremos decir que a veces la actualización está. ¿no? simbólica, porque lo que nosotros sentimos es que les hablamos a los funcionarios, les pedimos respuestas y ayer nos terminaron reconociendo todo, uh -huh. off the record, eso también es importante decirlo, eh, nos terminaron reconociendo que ellos no pueden con todo, entonces, eh, si no pueden con todo, ¿qué vamos a hacer? ¿no? ¿qué hacemos? esa es la pregunta, ¿qué hacemos si no pueden con todo? nos da la sensación que nosotros terminando terminamos la comunidad también termina pagando los platos rotos cuando eh, si su, creo que es un problema de gestión, eso es lo que nosotros vemos. Es un problema de gestión de desconocimiento de la gestión pública y de la de, de la gestión de cómo vos resolves como si en tu casa tuvieras que ordenar para para tener algo en condiciones, ¿no? Eh, Nina, eh, las clases de de los distintos talleres sí, sí. Eh, tienen nueva fecha de inicio sí. bueno esto tampoco está bien informado no eh, lo que nos dijeron hay un solo un cartelito que está fuera de, del centro cultural 1 no sabemos en el centro cultural 2 eh, pero tam también lo que queremos decir es que a nivel comunicacional no está clara la información lo que sí nos dijeron los funcionarios ayer es que va a ser de a pasos, no es que se va a restablecer totalmente la, la posibilidad de dar clases. Se van a dar por grupos, ellos tienen que rever lo del protocolo, nosotros también estamos pidiendo capacitaciones porque no lo tuvimos. Eso es lo que nos dijeron, que van a ir de a poco dando ingreso tanto en el Centro Cultural 1 como en el Centro Cultural 2. Creo que va desde el inicio del 29 de mayo hasta ya entrado abril. Así que tampoco tenemos eh, reales garantías de exactamente cuándo toda la comunidad va a poder ir a todos sus talleres. Sabemos que la suspendieron hasta el 29 de marzo. ¿Cómo es la cuestión salarial para los trabajadores de culturas mientras tanto? Bueno, eh, también ayer hablamos de eso con los funcionarios. Eh, todavía al día de hoy no firmamos los... Eh, nuevos contratos de nuestras horas fluctuantes, porque ya lo hemos contado en otras notas, los trabajadores municipales de arte tenemos 15 horas en planta que las concursamos. Las otras, que son pueden ser 10, 5, o, o de, de 5 a 10 más, todavía no las firmamos, así que estamos preocupados también, nos dijeron que está bien, que estaría todo bien, pero ya estamos a 22 de marzo, Y no nos dieron las declaraciones. Y también preguntamos cómo sería nuestra estabilidad respecto a las horas fluctuantes y nos confirmaron que cada tres meses. Así que, en ese sentido, seguimos inestables con, con nuestra situación laboral. Gracias a ustedes por acompañarnos.